De espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda Resolve tu identidad ahora 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar Seguimos recuperando el patrimonio histórico de la ciudad Con más de 40 obras en todo el territorio provincial, estamos poniendo en valor edificios emblemáticos de Rosario para reconstruir la memoria y celebrar la cultura entre todos los santafecinos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Sol, líneas aéreas, crece y abarca cada vez más ciudades del país. Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Villa Gesell, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro, Rivadavia, San Luis, Villa Mercedes, Montevideo, Punta del Este. Sol, líneas aéreas. Más información en sol.com.ar Todo lo sano del yogur, todo lo rico del helado. Yogur Mont, el yogur se hizo helado. Pedilo. Los encontrás en los freezers de la Montevideana y ComCom. Com. Porque sabemos que viajar es regresar. Es volver a descubrir el mágico entorno de nuestro país. Te invitamos a alcanzar lo lejano. Empresa Argentina. Empresa Argentina. Combinamos estilo con funcionalidad para nuestros pasajeros. Con Cablevisión On Demand, reviví la historia de los mundiales, los mejores goles, los grandes héroes, entrevistas, las sedes y novedades de las elecciones, películas y todo lo que querés para empezar a palpitar el mundial desde ahora. Si sos cliente de Cablevisión HD, sintoniza Canal 1 y dale play. Disfruta más el mundial en Cablevisión On Demand. 0810 122 0200. Buenos Aires le ofrece confort y calidad en pleno centro de la ciudad con cochera incluida respaldado por Meliá Hostel Internacional para reservas comuníquese al 011 5222 9605 Hotel Trip Buenos Aires 011 5222 9605 para reservas comuníquese al 011 5222 9605 Hotel Trip Buenos Aires 011-5222-9605 Hotel Barón del Mil El único tres estrellas superior Nuevo en Rosario Hotel Barón del Mil En un sitio estratégico Para el turismo y los negocios Pasaje Barón de Maguá 1046 Hotel Barón del Mil Todo lo sano del yogur Todo lo rico del helado Yogur Mont El yogur se hizo helado Pedilo, los encontrás en los freezers de la Montevideana y Comcom. Com. Fin de espacio publicitario. Ya llega Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. La radio que vos escuchás. Vengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla eh, está en compañía de Damián Casino y mi nombre es Luis Barpacelli. Somos quienes nos atrevemos a expresarles a ustedes lo mucho o poco que creemos saber del arte de pegar y no dejarse pegar, que tiene que ver con el boxeo. Y por supuesto,. La alegría enorme de realizar este programa número 144 de Boxeo Planeta por Del Plata en la 107.5. Venimos de un esfuerzo grande y profesional vinculado al fútbol de la Primera División de Argentina... Todo el equipo periodístico deportivo de Radio del Plata, 107.5, estuvo en el gigante de Arroyito para la Igualdad entre el local central cero y el Pirata, el Belgrano Cordobés, cero. Nosotros le damos continuidad en el marco de lo deportivo, pero en esta oportunidad con eh, los puños. ¿eh? Eh, Damián Casino, que es mi compañero habitual, compañero de ruta, eh, me comentaba en preproducción que eh, eso de que todo tiene que ver con todo eh, es así eh, y me comentaba que cuando nos pongamos al aire aparte de, de, de saludar eh, y de agradecer a Santiago siete k quien, quien nos pone al aire y un gusto nos da verlo este otro viernes este, pasó algo hoy que tiene que ver con, con el arte ¿no? ¿Es así, Damián? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luisito? Bueno, muy buenas noches a todos los seguidores de Boxeo Planeta. Uh -huh. Sí, eh, realmente el ambiente artístico ha sufrido la pérdida de quizás el, uno de los más grandes actores eh, del ambiente artístico. y nos referimos a Alfredo Alcón, quien ha dejado de existir. Y, y como dicen ellos, los artistas, eh, no se ha ido, esta de gira. Así Exacto. que nos hacemos eco de, de recordar a verdaderamente un grande que, que ha dejado una marca imborrable eh, en el ambiente artístico y también eh, siempre estuvo vinculado y dando su opinión Desde el costado social y eso no es poca cosa, Luisito. Así es, así que bueno, el abrazo grande para todos los oyentes que también disfrutan con, con los distintos costaditos que tiene el arte. Y también ha sido un excelente compañero, un excelente tipo, esto es casi unánime en el ambiente artístico. Eh, en Boxeo Planeta este tipo de cosas, ustedes la nosotros no solamente este, hablamos de, de boxeo, cuando creemos que algo vale la pena este, difundirlo, este, lo entregamos de esa manera. En Radio del Plata, 107.5, eh, la vía de comunicación para dejar un mensaje es 440-107.5, 440-107.5. Y, por supuesto, si querés dejar un WhatsApp, un mensajito de texto, 156-16-8686. Reitero, 156-16-8686. Si estás fuera de lo que es el égido de, de Rosario, eh, antepones el 0341. Eh, y, por supuesto, eh, tenemos también una buena noticia para lo que es Oxeoplaneta. Retorna y es para nosotros una enorme felicidad alguien que es casi un específico no es el específico de Boxeo Planeta a los titulares, a Walter, a Gustavo a todos los vendedores a la familia de Olimpia Deportes le decimos gracias por incorporarse a Boxeo Planeta ellos están allí, en Mendoza 1028 siempre, siempre como quien está a la vera del ring dispuestos a que vos... Hagas uso de todo lo que tiene que ver con los elementos Y cada vez más para cosas boxeo, eh. ¿eh? Cuando estuve charlando con Gustavo A uh -huh. quien le mando un abrazo grande Y también a, a Walter eh, Realmente tiene de todo eh, Pasé un rato antes y vi tanta gente Que digo, bueno voy a volver más tarde Porque claro. te digo, Luis salía la gente a calle Mendoza eh, eh, Porque ellos te, trabajan con, con todo ¿no? Tienen eh, todo lo que es danza Artes marciales eh, Todo lo que es boxeo realmente muy pero muy completo, hasta mientras estaba charlando con Gustavo vi una clienta que se llevaba unas patas de rana, así que imagínate <risa> si Mira. es abierto sí, sí, sí. el negocio para todo lo, lo, sí. lo, lo que es el, el deporte en general. ¿no? Ad realmente... Además que hay gente muy sencilla este, y, y por sobre todas las cosas se preocupa por, por su clientela este, y esto no es de ahora, esto tiene muchísimos pero muchísimos años, así que gracias a, a Olimpia Deportes por estar como está con todos los boxeadores de la zona. ¿eh? El orgullo cuando uno los ve por televisión, esas batas preciosas este, eh, que hacen referencia a, a Olimpia Deportes. Y recuerdo las, las remeras que nos hicieron para la velada exclusiva en Vélez Arfield en la presentación de Martínez Murray. ¿eh? Sí, muy eh, buenas estuvieron las remeras, así Luis. Es. Eh, eh, bueno, tenemos mucho material. Eh, vamos a a desandar seguramente el camino de todo la información lo... sí seguro eh, hemos eh, visto mucho boxeo el fin de semana pasado eh, lo más trascendente Luis eh, fue mm, la pelea eh, y vamos a arrancar por la local con con la pelea que ejecutó la rosarina Victoria Bustos era eh, Victoria Bustos para mí eh, la encontré muy pero muy desconocida eh, realmente claro, pero yo me la noté muy muy lenta eh, no le pudo encontrar nunca la vuelta a, a la chica Aguirre y, y esto fue por supuesto en el marco de la velada que se desarrolló en el club atlético mutual cosmopolita Bernardino Rivadavia, eh, ubicado en la calle Rioja y Entre Ríos de la ciudad de Peirano, de Peirano sí, más, sí, Fue televisado, por supuesto, por, por Teis Sport. Uh -huh. eh, el abrazo grande a, a todos los, los colegas que, que estuvieron cubriendo la, la velada. Néstor Yuria, no pudimos estar por, por otra cuestión laboral sí, también. Sí. Pero seguramente vamos a, a concurrir en, en los próximos festivales. Eh, te decía, Luis, que comparto con lo que vos decís. La encontré desconocida, Victoria. Eh, no estaba en, en, en juego el, el título del mundo eh, que ostenta la, la Rosarina en la categoría ligero eh, Federación Internacional de Boxeo claro, pero me, me parece que la chica Aguirre es la horma del zapato de Victoria Bustos sí. o pensás que faltó algo o, o realmente entendés de que boxísticamente eh, Y técnicamente no, no puede encontrar a la vuelta Aguirre Luis. Hay tres, aspecto, hay tres aspectos fundamentales en los, en los deportistas y en los no deportistas en los que indudablemente se basa la posibilidad de tener un buen rendimiento del éxito. La parte física, psíquica y técnica. Y yo creo que en las tres la nota es a plazo. Para Colmo, enfrente, no tenía una rival con un boxeo tradicional o clásico. Tenía alguien que nos demostraba una vez más que el boxeo empieza en los pies, en las piernas. Esa, esa rotación, eh, ese tra esa traslación, eh, ese golpe de vista, eh, realmente que es un privilegio tener ese golpe de vista. Sí. Eh, esa puntería, esa forma de no tirar los golpes, sino como me gusta decir a mí, soltarlos casi con precisión. Una mano o combinación de dos manos o tres manos. Y... Mira, yo lo que, lo que veo... Muy resoluta, no, no, Luis, no, no eh, pudo reaccionar. Y, y no lo noto en Victoria Augusto solamente, sino en, en otras boxeadoras y boxeadores. Esto de eh, tratar de trabajar eh, desde lo físico, desde tratar de darle más potencia eh, haciendo musculación y olvidándose un poco de lo que es eh, eh, la herramienta básica del boxeo, uh -huh. que es... Eh, Bueno, la técnica del 1-2, trabajar en cintura, rotación de cintura, no todo es tirar un golpe y derribar al, al oponente. Seguro. Eh, no todo es eh, hacer fierros y ponerse duro, ponerse grandote y, y, y por ahí eh, no estar suelto, por ahí no, no, no, no llevar a hacer combinaciones. Me parece que Victoria Bustos. Eh, eh, Ha errado en ese sentido, me parece que han trabajado mucho en lo físico y tendrían que tratar de soltarla más, porque si no se sueltan la, la, las ideas, no van a aparecer, y, y si no aparece eso, no va, no va a aparecer el boxeo. Y, y en el caso de Aguirre sí, se notó que había boxeo, que había piernas, que había traslación, había una línea. quizás no estaba eh, tan fuerte eh, como Victoria, pero colocó las mejores manos, suelta, y... Eh, por momentos trabajaba con, con golpes de, de, de, un, sol, de un, con un solo golpe y uh -huh. salía sin combinar, pero trabajaba como sobrando la pelea. Sí, y me parece sí. que a la vista de los jurados eso influyó mucho también. Eh, sin duda. Eh, Natalia Vanessa del Valle Aguirre, la cobrita, es oriunda de Córdoba, subió a la báscula el día del pesaje con 59,900 kilos, 900, mientras que nuestra coterránea, la cobrita, querida, la cobrita, Busto, sí, sí. Eh, había acusado 61 kilos 200. Eh, pues bien, el triunfo fue inobjetable de esta zurda eh, cordobesa a la que le vemos realmente una proyección enorme. Tiene una, una, un repertorio boxístico que realmente... Sí, yo creo que Victoria ¿eh? la conocemos, hemos charlado eh, en, varias, en varias ocasiones, Luis, y me parece que Ella misma va a tratar de, de, de mejorar Todo lo que le está faltando eh, Pero bueno Va a tener que volver a encaminarse Porque así no creo que dure mucho el título ¿eh? Eh, ¿Qué te pareció el fallo De la pelea de Brian Sarza Con Federico Salcedo? Eh, Se la dieron a Sarza eh, Para mí eh, Se la dieron a Salcedo, perdón Para mí yo la tenía un puntito para... Brian Sarsa eh, y creo que te, te lo había comentado Luis eh, yo tenía, como mal fallo sí. hubiese sido un, un empate yo tenía 38 y medio a 38 para Zarza. bien, Sarza. para Sarsa claro. eh, yo también tenía está, estábamos cerca pero yo tenía un punto para, para Sarsa me parece que boxeó mejor eh, se trasladó mejor en el ring Salcedo fuerte eh, trató de, de desequilibrarlo sí. Eh, llevándolo por, lo delan por delante, pero me parece que muy, muy erguido, muy, muy eh, vertical. Vertical. Eh, eh, claro, Alcanzas a leer lo que dice ahí, estilo, estilo Hans. Se, se me mandé. acordé, porque usted me lo dijo, mirá que tiene un estilo Hans. Sí, sí tiene son, eh, tiene los movimientos. lo, lo charlábamos, sí. envía mensajes, eh, son dos estilos eh, diametral opuestos porque Brian Sarsa es de, de trabajar desde afuera tiene brazos largos, es más alto eh, y eh, Salcedo no, es eh, todo lo contrario es de, busca eh, desequilibrar tirando un, un golpe fuerte eh, no, no hace trabajos de cintura, solamente vuelca la cintura hacia un costado y ahí trata de, de meter algún boleado. Y, ¿Y le faltaba el recorrido como para poder Yo impactarlo. creo que a Zarsa también le faltó un poquito de... Se notó la, la inexperiencia de los dos, pero me parece que a Zarsa le, le faltó un poquito de fondo, porque ya en el tercero y en el cuán en el tercero, mm -hmm. Salcedo se, se empezó a levantar Empezó a levantar la figura Y en el cuarto lo ganó Salcedo bien porque Sí, termina lo, ganando la cuarta pues, Claro, sí. lo, lo, lo lleva bien y es ahí donde empareja La pelea, pero sí. para mi criterio Luis no le había alcanzado Pero de todas maneras eh, Ahora Federico Salcedo va a quedar con un registro De 3-1-0 Con 2 knockouts Y Brian Sarza quedará con 3-1-0 Con 2 knockouts eh, También eh, combatió Leandro Toscano con Alan Vila Ajá. y Gastón Elías Larrea, eh, superó ampliamente a Roberto Méndez, esto fue a cuatro asaltos en la categoría Super welter el hombre que tuvo en el rincón a Charlie Alaniz y al Coqui Ayala Lescano... Eh, estuvo muy muy bien Realmente lástima, me, eh, me... que Dejó pasar un, un tiempo Muy largo De inactividad El chico, el chino Larrea eh, sí. Seguramente va a tener que aprovechar Porque creo que tiene 26 uh -huh. años Luis Y, y bueno, esto en, en el boxeo No se puede dejar escapar Y pasar mucho tiempo Porque se, van, se va esa frescura de la juventud eh, Que es donde se puede hacer la diferencia eh, si tenemos la suerte de, de tener eh, mucha, muchísimas condiciones, como hay excepciones claro. como Maravilla Martínez eh, Juan Manuel Márquez eh, sí. Bernard Hopkins, bueno, boxeadores que están eh, mm. bueno, pasándolo, llegando a los 40 años y todavía están en el primer nivel eh, bueno, en, en ese caso sí pero si no, hay que aprovechar la frescura de la juventud porque cuando pasa ese, ese momento es eh, después es difícil retomar Vamos a hacer el, la primera pausa en esto que es Boxeo Planeta por Del Plata 107.5. Agradecemos, por supuesto, los diferentes mensajes que recibimos de, de Ariel Teitelbaum, de Claudio Martínez, de gente que habitualmente nos, nos sigue, eh, que es fiel a nosotros. Eh, la gente que está en los distintos lugares eh, y no puede hacer otra cosa que deleitarse escuchando radio, no puede ver televisión. Eh, y que gusta de la actividad del boxeo En los distintos sitios Compañías de seguros, bancos, este, galerías eh, Hay un montón de muchachos que Por supuesto que nos, nos siguen y nos lo hacen saber Y siempre mencionamos a nuestros asesores Enrique Sánchez, Aníbal Bosque Y ahora nos vamos a la primera pausa De la mano de Santiago Y después vamos a ver si elegimos algún temita musical entre los tres Y algún tanguito a mejor, vamos a tener que elegir, ¿eh? eh y, Yo, yo, yo tiro, que... yo, yo tiro y después Santiago decide, y usted también tire, intérprete eh, eh... eh, vamos a suponer, si tiene algo de Osvaldo Pugliese y, y es la yumba, no me disgusta, si tiene naranjo en flor, yo le voy a pedir eh, adiós nonino, no eh? si, adiós si, a nonino por, Piazola, por y después, Piazola, y si Santiago quiere poner el que le gusta, ya lo esto es un equipo de trabajo, esto es un equipo de trabajo. Nos vamos y volvemos de la mano de Santiago Siete kase Esto es Boxeo Planeta. Segundo hacia afuera, Boxeo Planeta. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario.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 Hola, este es un mensaje para Luis, para Uso Planeta, excelente programa de parte de Arisides, Vanessa, Facundo y Lucía. Un beso enorme para los conductores. Gracias. Bien, eh, qué clarito. Si uno tiene que decir, a ver, eh, del Facu y, y Lucía son dos joyitas, este, no, no hay... Palabras para poder escribir lo que son esas criaturas. Y por supuesto, eh, Arístides eh, y Vanessa son dos personas realmente eh, estupendas. No, no hay muchas palabras para este, describir a la gente que es sencilla, que es familiera, amigo de los amigos y que por supuesto este, a Arístides le gusta mucho el boxeo y, y nos sigue siempre. Así que el abrazo grande para, para la familia de, de A los Bruno. ¿Eh? A los Bruno. Mirá qué lindo nombre para una, una Tenelovela, amigo. ¿Eh? Los Señor. Bruno, ¿eh? algo este, estaría bueno. Vos me decís que yo lea esta revista que se llama Guantes, la primera revista de boxeo ¿Usted de sabe América. ¿Sabe que Aritán yo cuando me a volver papeles viejos sí. le traigo, voy trayendo? Acá en el título dice, solo falta firma del presidente Bill Clinton. Lista ley reguladora del box profesional. ¿Cuánto hizo este Muhammad Ali por.? Por el boxeo, en su momento tuvo una postura eh, muy definida acerca de lo que tenía que ver con Vietnam, que no había que haber ido, y bueno, el, el, el tiempo, la realidad insoslayable le dio la razón. Sí, te hacía la referencia es? porque fue uno de los puntapiés inicial para que hoy por hoy se esté peleando por una ley aquí de, en el boxeo que regule el boxeo en la República Argentina, que ya está próxima bueno, a, a ser presentada. ...está toda la gente de Adeboar... ...tratando y peleando por eso... ...por los derechos del boxeador... Uh -huh. ...eso es algo muy importante Luis... ...que siempre hacemos referencia... ...ya vamos a, a llamarlo también... ...seguramente a Héctor... ...el artillero Velasco, Velasco... ...que sí. es uno de los artífices... Eh, ...más importantes de Adeboar... ...junto a Sergio Víctor Palma, su presidente... ...y que por supuesto están ahí... ...están cerquita ya... ...de, de tener sí. la, la posibilidad de que, Ajá. bueno, se pueda controlar eh, a, y que haya una ley que controle, ¿no es cierto?, eh, los derechos de, del boxeador desde todo lo, lo que es el concepto de una ley, ¿no es cierto? Eh, hay una entidad también que se llama Boxeo, Boxeadores Argentinos Agremiados. Vamos a ver si nos podemos conectar con, con su titular para que nos charle acerca de los beneficios que le brinda a, a los pugilistas, a los que están en actividad y a los que han dejado la actividad. Y en Buenos Aires se está armando lo que es el, el, la, la Casa del Boxeador. ¿eh? Una especie de museo y también una casa donde cobijar a los boxeadores. Si aquí en la ciudad de Rosario alguno tiene esa inquietud y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para este, que eso se realice, este, cuenten con nosotros. Eh, Eric Morales, discutirá la corona de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo en poder de Guti Espada. Todos sos más chico, pero yo que soy más viejo. No sabés lo que era este booty Spa. Sí, he visto videos. Qué boxeador, sé. amigo. Qué boxeador enorme. Y acá estoy también repasando una Latino Boxing eh, que habla, bueno, de un poco de la historia del Madison Square Garden. Acá, uh -huh. hablando de la década del 20, Jack Dempsey, el rey de peso pesado eh, de 1919 a 1936, peleó solamente una vez en 1920 en el Madison Square Garden. El destrozador de Manasa necesitó dos asaltos para vencer a Bill Brennan, a quien Dempsey había noqueado dos años antes. Otro combate clásico ocurrió dos años después, cuando Jane Taney peleó contra el campeón Harry Greb por el título americano de peso ligero. Taney, quien derrotaría a Dempsey en la famosa pelea del conteo largo eh, por la corona del peso ligero pesado cuatro años después, derrotó en 15 asaltos a Greb en una decisión controversial. Y en 1925 el edificio del Madison Square Garden fue derrumbado y reabierto en diciembre en la calle 49 y la octava avenida eh, con una pelea por el título peso semipesado mm. en la cual el campeón Paul Brelenbach perdió con Jack Delaney. Un lindo recuerdo del año 1920. A Así ver, es. Eh, tenemos boxeo eh... seguramente ahora por eh, la, la TV pública, Luis. Eh? Ya vamos sí. a ir eh, viendo si tenemos algunos resultados. Eh, también nos pasó eh, toda la gacetilla de prensa de lo que va a ser eh, eh, la batalla de caseros el día de mañana, que ya vamos a ir analizando un poquito eh, esos eh, nombres. Eh, también, eh, bueno, tenemos, eh, ¿viste la pelea de eh, Luis Carlos el Potro Abregú? Noqueó a Jean Carlos Prada y ganó el título latino welter no, ese, eh, ese, ese videito me lo tengo que ver claro, no yo ver. Vamos, pero, y le, le contamos a los oyentes que hoy sí, contale, contale tener, lo que sí, me contaste a mí. realmente, queríamos tener la, la posibilidad de tenerlo al potro brevú pero eh, justo me atiende y me dice, no estoy en, en, en mi casa creo que estaba fuera del país tomándose uno, un descanso luego de este combate eh, en el que todos sabemos salió ganador eh, anduvo por el suelo y, y se recuperó Siguió tirando, y, y bueno, ya no va a faltar la, la posibilidad de que charlemos con, que con pega, Abregú. Ya, ya pasó, pasó por los micrófonos sí, de Boxeo sí. Planeta. Eh, en gran combate derrotó a, a Giancarlo Prada y ganó el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, recordamos la, la gran pelea que tuvo eh, frente al eh, boxeador que va a combatir con Manny Pacquiao. Eh, y, y bueno, no, no salió airoso de ese combate, eh, pero bueno, eh, sabemos que Tim Ridley eh, hoy por hoy es prácticamente uno de los número uno a nivel mundial. Eh, hizo un gran, una gran pelea el, el Potro Abreu, pero bueno, él pide revancha. Y otro gran combate que tuvo fue frente a Thomas Durlón, eh, le sacó el invicto, eh, el boxeador que hoy está el trabajando... Acuerdo. Eh, con, con la gente, de, con, bueno, que, con el técnico de, Robert, de Marcos Maidana, Robert García. Robert García. Robert García. Che, dicen que... eh, y te digo que sí. cuando le empiece a encontrar la mano Robert García se va, se va a empezar a notar, Falta todavía, pero es un boxeador que tiene muchas condiciones, pero algo le falta. Está. Eh, el chino está dando con todo al laburo. ¿eh? Sí. está dando con todo. Estoy escuchando a los colegas a, y les mandamos un abrazo muy grande a. A, a Nico Samuilov y Carlitos ah. Brusta, ¿eh? los muchachos de Inside en el aire, que es un programa realmente estupendo y, y por supuesto con Nico Samuilov hemos estado en, en, en el Luna Park. Eh, me entero por, por, por ellos que, que el chino está trabajando y mucho y por supuesto con elementos modernos eh, y hay algo que es fundamental que no tiene que ver con Con solamente con el buen descanso, con la buena dieta y con el esfuerzo eh, y con las nuevas técnicas para, para llegar de la mejor manera a un combate, sino con algo que se tiene adentro, ¿no? que es el fuego sagrado eh, y que indudablemente le genera, a partir de Robert García, que es un motivador número uno, aparte de un gran profesional, este, una ganas tremenda de darlo todo para ver si puede hacer Este, lo posible para, para ganar la Floyd Mayweather. ¿eh? Sí, es una, una empresa difícil. Es una empresa difícil. No bueno. imposible. Si sí, el chino... Estuve tratando de ver algunos combates como para tener una referencia de qué pelea podría hacer el chino Maidana frente a, a Mayweather. Tomé la de Víctor Ortiz eh, sí. con, con una, una técnica parecida a la del chino. Eh, Va muy, muy hacia adelante, tirando en golpes duros, se pega muy fuerte, eh, Víctor Ortiz. Eh, sí. no, no, lo que no recuerdo es cómo achicaba, eh, es decir, hizo un trabajo interesante de piernas porque acá el Ortiz. tema es achicar. Sí, sí, no. Acá, eh, acá hay algo fundamental, Luis, que mm, cuando se pelea con MyWeather, eh, hay que tomar ciertos riesgos, ¿no es cierto?, sí, sí. que. Eh, que el chino los puede tomar ¿Y, ¿Y por qué los puede tomar? Porque Mayweather no tiene un poder de puños Que lo pueda conectar eh, Entrando eh, eh, en ese campo minado Es decir, el golpe de poder de Maidana Es superior al golpe de poder de claro. Floyd Mayweather eh, entonces, el Floyd Mayweather lo que tiene es una velocidad mayor Desplazamientos, visteo cintura eh, este, Es un combinaciones. boxeador completo no, no, no, Analizar a sí. Mayweather es, Con decir que es completo Es todo sí, sí. Pero que lo, lo que puede hacer el chino es arriesgar y recibir probablemente algún golpe... En el intercambio. En el intercambio sí. o en el cruce, o, eh, pero si él logra meter sus manos eh, al cuerpo, o, o un boleado de, de derecha o, o de izquierda, eh, el chino trata de cuando se acerca, saca golpes de todos lados hasta hace bien sí, el sí. uppercut. Pero eh, está ahí, está en eso... por ejemplo, Víctor Ortiz lo, le pegó. Miguel Ángel Cotto que también hay un estilo bastante parecido Porque sí. Cotto es de, de ir al frente de, de, meterse, de tratar de meterse en la corta mm. eh, Sin tanta movilidad eh, y, y bueno, Llegó a fueron, sí, Fueron boxeadores sí. que le entraron Fueron eh, púgiles que lo conectaron a Mayweather ah. eh, Pero no con la potencia que lo hace el No chino. con la potencia que tiene el chino El chino ah. cuando peleó con Víctor Ortiz Se cruzaron los dos, fue el chino al piso, se levantó, pero cuando le tocó caer a Víctor Ortiz ya no se levantó de la misma manera que se había levantado el chino. Sí. Es decir, la pegada del chino es realmente muy comprometedora. Y probablemente eh, con el tiempo sea gigante la figura de Adrien Bronner, después de, de esta pelea con el chino, con el chino de sí. haber terminado en pie, de haber eh, concluido la pelea eh, lanzando golpes, porque eh, se repuso a dos caídas eh, bastante duras que le propinó el chino. Muy Así duros. que vamos a ver cómo, cómo sea. Yo le pongo una fichita a mi Marcos Maidana. Sin ¿Quiere duda... que le tire una cortita? Mañana pelea Guido Pito por la corona mundial sí, ante Vallenar Gurov en Ucrania. Esto ¿sí? va a ser por el título Super Welter en la la versión eh, Ivo en la, que, la que fue campeón Sergio Maravilla Martínez claro. eh, le, le voy a pedir una gauchada, eh, a Santiago cuando Damián me dice que me va a tirar una cortita por favor este, te pido que, que te acerques a defenderme, porque es bastante duro en la cortita, usted es picaro <risa> bárbaro amigo ¿eh? este, pero acá no, no creo que no, no, no se le pongan dos no, contra no, uno porque bueno no es que yo no podría con usted este, eh, tendría que ser tan bailarín como era Lee en sus momentos cuando uh, se le veía mal Les cuento que sí. Floyd Mayweather ya superó el prepesaje, eh, campeón del mundo eh, welter del Consejo mm. Mundial de Boxeo, el invicto estadounidense Floyd eh, Mayweather Jr. aprobó sin problemas el prepesaje para la defensa de su título programada para el 3 de mayo eh, contra el argentino nuestro Marcos René el Chino Maidana, quien a su vez expondrá su cetro mundial welter de la asociación mundial de boxeo esto va a ser en el combate estelar de la mega velada que se desarrollará en el MGM Grand Arena de Las Vegas Mayweather eh, que ostenta un récord de 45-0-26 nocaut registró un peso de 149,8 libras solo 2,8 arriba del límite de la división welter para su esperado choque Con Marcos eh, el chino Maidana, el pesaje obligatorio de 37 días para todas las peleas del Consejo Mundial de Boxeo ha sido un gran éxito en los últimos años porque esto protege al boxeador, Luis. Sin duda. Eh, los prepesajes me parece que tendrían que ser exigibles para todas las organizaciones porque evitan que el boxeador baje abruptamente de peso los, la última semana para poder eh, dar categoría y bueno, y sabemos conocido, archiconocido ya todo lo que hacen muchos eh, boxeadores para dar el peso bueno, eh, acuden a sauna transpiran, tratan de bajar líquidos y se entran después al combate de, del día posterior prácticamente deshidratados y después se ven las tragedias que, que han sucedido en el boxeo, no digo que todas sean por eso, pero la gran mayoría son por este tipo de de responsabilidades ¿eh? Eh, nos piden que hablemos un poquito de un olvidado y bueno vamos a tratar de hacerlo eh, un poquito del perf un perfil de pascual pérez pascualito este, pérez así que eh, vamos a ver si, si vamos... vamos a encontrar información sí, y si nos falta algo sí. de información Y aquí nos vamos a preguntar al que más sabe de la historia del boxeo, a Enrique Sánchez. A ¿eh? Enrique Sánchez. Sí, señor. Sí, tenemos que, tenemos que invitarlo a Enrique o, o llamarlo a Enrique para, para... Por ahí tiene alguna... ¿Usted sabe el... la cantidad de entrevistas que debemos nosotros? Porque... Sí. Que, que... Cada viernes vamos sumando bueno, deuda en a entrevistar... De... En, en el caso particular ah. de, de, de Enrique, me interesaría que nos vaya adelantando qué es lo que avisora a él, que podemos ver con Floyd Mayweather y con el chino Marcos René Maidana, como así también con Sergio Maravilla Martínez. A él este, mucho del de chino Ángel que no Corte. le gustaba su ¿se acuerdan que bueno, una vez charlamos? Bueno, eh, es... ¿Se acuerdan cuando yo le dije sí. en, en un programa que me gustaba el chino Maidana? dijo oh, bueno, no tanto, bueno... Ahora... Lo, lo, el, el boxeo es un deporte de apreciación. Y cuando uno habla de personas como Enrique Sánchez, hay que tener mucho respeto. Porque son gente que sabe de qué se trata. Y mucho. ¿eh? Y, y mucho. Y por supuesto que a veces este, lo que para uno es un 8, para otro es un 6, lo que para uno es un distinguido, para otro es apenas un muy bueno. ¿eh? Vamos a una pausa y por supuesto que Santiago a lo mejor ya debe tener el tema musical o, y después la segunda tanda comercial... Ah, no, si usted cree que nos olvidamos, Damián Casino tiene Golpe de Nocao, que es la nueva columna de Boxeo Planeta. Con usted estoy ofendido. Y no, no me promocionan en el blog. Ah, bueno, bueno, el lo, el hago, lo hago, lo hago, oh, lo hago. Vos voy a sonar. ¿Cómo lo tengo cosa? que arreglar con usted bueno, por el tema del blog? A ver, no, que, no, con un cartón de, en jarrita. Eh, eh, ah, 440-1075 es la vía de comunicación. 440-1075, vía de comunicación para dejar un mensaje, el que quieras. De crítica, de, de, de elogio o, o de que nos vayamos a casa a dormir. Y si lo querés hacer vía mensajito de texto o WhatsApp, 156-16-8686. 156, -16 -86 -86, 156 168686 Y te quiero recordar y hacer saber que desde España Pontevedra Raúl Bayetti eh, a distinta hora, pero nos escucha. Como lo hacen también desde distintos lugares de México, como lo hacen desde Estados Unidos, eh, que tenés amigos habituales y, y lo ves a partir del blog. Y la gente que quiere ampliar la información que nosotros damos se tiene que meter en el www.boxeoplaneta.com. .box Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Dígame. Boxeoplaneta.blogspot.com. Las bueno. traducciones al inglés las hace nada más y nada menos que Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Guadalupe de Casino, la esposa de Damián, que es profesora de inglés. Santiago, todo tuyo. Quédate en Boxeoplaneta. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874.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 Bueno, muy bien, seguimos en Boxeo Planeta, edición 144, y estamos con Luis Alberto Parpaseri repasando viejos eh, ejemplares de revista Guantes. Sí, pero la... también tenemos la información del último momento. Tírenme ya la información. La información del último y esto, momento lo, con los lo auspicia FAS SRL, que bueno, es recapado bien. por excelencia en la ciudad de Rosario. Bueno, nuestro amigazo... Roli Cañete uh, Rolly. nos dice... Nos tenemos que encontrar, vivimos tan eh, cerca que no, no nos así hemos es. seguido. Que Ramón Cena derrotó por nocaut técnico 10 a Villalba. Oh. ¿Por qué? ¿Qué hace Roli Cañete? Roli Cañete ve boxeo y escucha boxeo planeta. Un capo. Roli, el abrazo grande, vamos a compartir una cervecita, un café, no sé, un, un, un, un asadito. En cualquier momento nos encontramos. El abrazo grande, amigo, reiteramos la información que nos proporciona Rolly Cañete, Ramón Sena por Nocaut Técnico 10, a Villalba. Y, por supuesto, la información la vamos a desarrollar ahora y vamos a tratar de charlar, seguramente que ella estará dispuesta, con una de las protagonistas que voy a mencionar Disculpa, ahora. Disculpa Luis, estaba ¿Mm? en juego el título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, en, la pelea esta en la pelea de este. Que... Sí, sí, Ricardo Villalba frente a Ramón de la Cruz, Así es. el correntino Sena. Eh. Bien. Y esto por supuesto es en el marco de, de la velada del Centro Deportivo Municipal, Sedem, número uno de Caseros de la provincia de Buenos Aires, eh, que también eh, bueno, hay otros, mm, otras peleas. Eh, Cristian eh, Romero enfrentaba a Oscar Sugar eh, eh, Pérez, el rosarino. Jonathan eh, Brian Hueso Oliva eh, enfrentando a Marcelo El Potro Milla y, y por ahí también estaba Alejandro Antonio Domínguez combatiendo con Luis Alberto Vera vamos a ir tirando la, la, la, la información, la información ¿eh? bien, lo que quiero también este informar a la audiencia de Boxeo Planeta en la 107.5 Radio del Plata es que el próximo sábado 26 de abril en Tierra del Fuego la bonaerense Jessica Bob con un palmarés de 26-1-0, 12 ganadas por la vía rápida, se enfrentará a la Santa Fecina Daniela, la bonita Bermúdez, que tiene un récord de 16, 2-2 con 5 ganadas por la vía rápida, por el Centro Ecuménico Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, que se encuentra vacante, y prometemos a la bonita en los micrófonos de Boxeo Planeta, Peleón, para eh. Argentina y el mundo. Peleón, sin duda alguna. ¿Por quién se la juega usted? Por la bonita. Por la bonita. Por la bonita, yo no tengo ninguna duda. Y, no, es oriunda de mi ciudad. Yo eh, y ojo repetir, que... Me tira, me tira. Puedo llegar eh... a ser imparcial. No, a ver, no, pero bueno. yo me fui por la bonita. También pero... le contamos que ya está todo listo, Luis, para que sí. este sábado se realice la esperada revancha entre el campeón mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo el invicto estadounidense Timothy Bradley, <coughs> enfrentando al filipino Manny Pacquiao. Esto va a ser en el MGM Grand eh, Arena de Las Vegas, Nevada, eh, con Nevada. transmisión de sí. HBO pay-per-view. ¿eh? ¿Estuviste tomando clases con Guadalupe? Y bueno, me contagia. Ah. No, yo debo reconocer que hubo un error de información eh, en cuanto a la fecha. De mi parte, fue de ratas. Eh, pensé que era... Eh, pensé, leí mal. Pensé que era el sábado anterior. Ah. Y mañana va a haber que buscarla, esta pelea, este combate, est esta promesa de gran pelea porque no sabemos por qué medio va a venir. ¿Usted ¿no? qué, cable, qué cable tiene? Yo tengo... este bastante... Ca ca cable Hogar, boxeo veo... Boxeo tengo yo, no Golden? Eh, Golden en Knockout en el 45, Combate Space en el 42, eh, Fox eh, en el 14 tengo también boxeo, Es probable de Walter Vargas. que se lo pasen por Golden a usted. ¿Sí? En Combate Space no, no vi la, la promo. El si, avance si, si, y la promo. Si lo pasan. Porque si el, lo que yo, vi, yo te voy a contar, mire, le voy a contar algo. Jorge, lo, el papá de Aristides Bruno, Es capaz de quedarse hasta las 4 de la mañana... ...esperando la pelea... Ah, Entonces bueno, este, pues, eh, porque, eh, No somos eh, los eh, únicos... No, sí. no somos los únicos... ...pero tenemos que darle una información precisa... ...así que mañana sábado va a tener que buscar... ...minuciosamente a partir de las... On, ...de la hora 23... ...para ver si puede ubicar este combate... Lo Yo... que sí va por eh, combate Space... ...disculpame Luis... Sí. Sí. ...Bernard Hopkins eh, ...versus eh, Beibut eh, Yumen, Yumenov... Uh -huh. eh, ...esto va a ser por el título... Eh, ...mundial... Es pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y sí. de la Federación Internacional de Boxeo. Va a ser el sábado 19 de abril en vivo por la pantalla de Combate Space. Cuando tengas ganas, este, en alguna de las cortinitas, tus dedos mágicos, este, si tenés algo de Eric Clapton, de Carlito Santana, o de Bruce Springsteen o de Sting, o de The Police, o de Queen, o de Beatles, o de los Rolling... Este, metele para adelante, amigo. ¿eh? Eh, si el chico que está atrás tuyo le gusta metálica cualquier, también. Ya está pidiendo usted. mucho, Santi, no, no, me parece, porque, Parpaceli. ¿eh? No, lo que pasa es que tenemos una audiencia muy nutrida y a los dos, vamos a confesar. No, hombre, no Nosotros sé. seremos veteranos, pero nos gusta. ¿eh? Este, de todos los ritmos me parece bien le cuento que en el marco del pesaje sí. de la velada de Bradley Paquiao eh, Manny acusó en la báscula 145 libras eh, en cuanto a Bradley eh, pesó 145 libras Ajá. y media eh, esto por supuesto están encuadrados en la categoría welter eh, también eh, va a combatir Rey Beltrán con Arash Ushename, título nabo ligero vacante eh, y hay más combates eh, esto, bueno, hay más combates que no, no, no son nombres tan relevantes hacemos un pequeño separador porque volvemos con la columna de Damián Casino que se llama Golpe de Nocaut. Un round más en Boxeo Planeta Un abrazo grande, amigo, si estás del otro lado. Me refiero a Claudio, a Claudio Elvetu Martínez, periodista deportivo, joven de nuestra ciudad. Un tipo capaz, eh, a él le encanta hacer estudios centrales. Y los que no lo tienen todavía, se lo pierden. Un abrazo grande, Claudio. Y si estás del otro lado, el beso más grande para este, mi querida hija, para Agostina, ¿eh? este, por supuesto que eh, un beso grande, nos estamos este, encontrando para charlar un poquito, porque ella se preocupa por el padre y el padre se preocupa por la hija y por supuesto hacemos extensivo, extensivo el, el saludo para Carmen, eh, la mamá también de, de Agostina, de Federico, la madre de mis hijos este, y por supuesto para Josué Alma y para sí. Alma. ...y para Guadalupe, para Guadalupe... ...y me refiero a la familia Casino... ¿eh? ...ahora presenta... ...Olimpia Deportes... ...todo la indumentaria para el boxeador... ...en calle Mendoza 1028... ...golpe de nocaut ...en la voz de Damián Casino... ...bueno Luis... ...hoy el golpe de nocaut es para recordar a Marvin... ...Marvelus Hagler... Oh, eh, ...quien nació en 1952 en... Newark, New Jersey... Eh, combates eh, decisivos que tuvo bueno, cuando enfrentó a Vitu Antofermo en 1979 a John Mugabe en 1986 Mugabe. Sí. Eh, su último combate y el recordado, el más recordado quizás frente a Sugar Ray Lennar en 1986 también combatió con el gran Roberto Mano de Piedra Durán el 10 de noviembre de 1983 y recordar también cuando lo noqueó a Tommy Hans el 16 de abril de 1985. Eh, se quedó con un récord profesional de 59 victorias, 3 derrotas, uh -huh. 2 eh, nulos, y fue, por supuesto, campeón del mundo eh, en la categoría mediano entre 1980 y 1987. Y recordar que se le ofreció una pelea al gran Carlos Monzón, cuando Ajá. ya Monzón estaba retirado de la actividad y se la había, en, su, en su momento se le había sí. ofrecido eh, un, un dinero muy importante a, a Monzón para combatir. Y, y Monzón pues Carlos lo, ya, lo, estaba, ya estaba eh, retirado lejos de, de la actividad, sí, estaba más sí. cerca del ambiente artístico que, que del pugilismo, pero de todas maneras se llegó sí. a evaluar y, y el gran Amílcar Brusa le dijo, mirá, si lo haces por la plata, vamos, Pero si lo haces por la gloria, no, no vamos. No vamos. Porque sabía que su mejor momento probablemente ya había pasado uh -huh. y, y que Marvin Howler estaba en la cúspide de, de, de, realmente de, de su vida deportiva, ¿no? Sí. Este, bueno, acá me dice mi hija Agostina que está escuchando. Agustina le esa Sí, ella, a lo, algún... ella lo que quiere es que yo eh, cumpla mi sueño de ir a, al MGM de Las Vegas ah. a ver una pelea, así que... Este, y yo tengo ganas de que ella pueda cumplir su deseo de ir a Italia, hacer unos trámites que quiere hacer, y bueno, que tiene que ver con documentación. Así que por ahí se nos realidad. hace a los dos. ¿eh? Eh, ¿Usted recordamos? Cree que después, sí. después antes de que cerremos la, el programa, eh, no quiero que nos olvidemos de recordar a boxeadores argentinos que pelearon alguna vez por título del mundo. Eh, y por supuesto vamos a hacer la referencia, como lo veníamos haciendo, eh, con, con, en cada mes que combatieron. En el, por título del mundo, y si usted después, cuando, se, cuando usted quiera, me auspicia con alguien. Sí, cómo no, su... por supuesto, eh, yo, por, por supuesto. Yo lo que quiero decir es que... Ya me eh, grandes, en el... yo quiero auspicio. No, no, no, por supuesto, me parece muy bien, me parece muy bien. Este, lo que quiero significar es el hecho de que nosotros dos nos estamos debiendo charlar con... Este, el representante de, de, del ámbito deportivo en la municipalidad de la ciudad de Rosario ah. porque quiero hacer algunas preguntas que están vinculadas pura y exclusivamente a quienes son los responsables de recorrer los distintos gimnasios eh, para ayudarlos a tener todos los elementos necesarios desde todo punto de vista desde el más adecuado de los potiquines de los estudios y chequeos médicos pertinentes eh, de las licencias actualizadas y por supuesto eh, no son pocos los gimnasios en la ciudad de Rosario y bueno me gustaría charlar si alguien se está ocupando de ellos inclusive para darles una mano el boxeo también incluye este, a hombres y mujeres hoy por hoy pero necesita de la profesionalidad de la seriedad y del cuidado y me gustaría charlar con con alguien representante de, de, del área, dentro de lo que es el, el, el ámbito deportivo en el municipio de nuestra ciudad, que seguramente este, la intendenta Mónica Fein también estaría dispuesta a hablar, en su momento estuvo en una velada en Sportivo América, no sé sí, si te Sí, recuerdo acordás. Luis, ¿Eh? recuerdo. Así que bueno, y ahora, no sé, mirá, vos te tenés que acordar de esto. Eh, Santiago, a vos te digo lo mismo, eh, ¿se te rompió el lavarropa? Eh, Se te rompió la heladera. Cualquiera de los artículos para el hogar que se hace pomada en cualquier momento o necesitan un repuesto, Casa Sunino Es el mejor de todos los destinos. Está grabado, pero bueno, te lo recuerdo porque a veces uno no puede tener memoria para todo, salvo que sea como yo un obsesivo de la agenda. Precisamente Casa Sunino de calle Montevideo del 800 presenta aquello que está vinculado a los boxeadores argentinos que fueron por títulos del mundo con distinta suerte. Algunos ganaron y otros perdieron. Y nos va a tirar tres o cuatro de estas instancias, Damián Casino. Sí, Luis, eh, recordamos por supuesto, y estamos recordando en el mes de abril, eh, así que un 30 de abril de 1988, Miguel Ángel Lora, colombiano, le ganó por puntos en 12 asaltos a Luis Omar López. Eh, esto fue en la categoría gallo por el título del Consejo Mundial eh, de Boxeo. También en un 29 de abril del año 1989, Juan Martín, el látigo Koji, le gana por puntos en 12 saltos a Kinobu Norauki Kiranaka, el japonés, esto fue en, la, en el marco de una de la categoría súper ligero. ¿De qué se ríe? Usted? No, no, no que Santiago por las no, pronunciaciones japonesas. A prueba, a prueba de ah, la pronunciación. Ah, ah, sí, ah, bueno, no, no entonces está no bien. Suspenda, amigo, por favor. Eh, bueno, fue el, en la categoría superligero de, de la sesión mundial de boxeo. También sí. es? en el mismo mes, dígame, no, no le digo más. Después de boxeo planeta viene la venganza será terrible con ah, alejandro dolina me la... parece que hasta alejandro dolina y, y todo su, su equipo de trabajo que incluye unos músicos excepcionales debe estar apreciando su pronunciación en japonés ah, en bueno. inglés ¿eh? che, no te olvides en serio pegadito boxeo planeta quédate este, con alejandro dolina y la venganza será terrible aquí por del plata 107.5 te cuento luis también que un 10 de abril de del año 1993 Juan Martín Colli le ganó por nocaut técnico en, sept, en el séptimo asalto a José eh, Joe Rivera Torres, el, el de Puerto Rico, estaba en el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo en Juego. Y también, un 24 de abril del año 1993, Julio César el zurdo Vázquez le ganó por puntos tras 12 asaltos a Francisco Javier Castillejo, al español Javier Castillejo. ¿eh? ¿Qué, tal? ¡Qué pelea! por el título Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo que ostentaba nuestro querido santafesino Julio César, el zurdo Vázquez. Hacemos un pequeño paréntesis y volvemos. Estamos al aire con un capo Santiago 7KC y por supuesto que mucho le agradecemos este, la riqueza de las, de las cortinas que pone en este boxeo planeta. La información de último momento de la mano de Rolly Cañete, que se va a convertir en el corresponsal de Rosario, porque Buenos Aires es Roby Cove, que está, Cove, eh, está bueno. entusiasmado con su San Lorenzo Almagro. Roby es una cosa de loco, como está de contento con su San Lorenzo Almagro. Rolly Cañete nos dice que... Sí, Luis, eh, Olívar ganó por no cabo en uno frente a Milla, Fabián eh, Pérez empató eh, para los jueces, eh, quienes fallaron eh, una a favor, otra en contra y un empate. Eh, estos son los resultados que nos manda ya, al instante, el gran amigazo Rolly Cañete. no te olvides Damián Casino y Luis Parpaceli te dicen que justicia por propia mano nunca Damián Casino y Luis Parpaceli te dicen que está confirmado no se ha prohibido pedir permiso Decir buen día, buenas tardes o buenas noches. Pedir por favor y decir gracias. Estamos ansiosos realmente por Play My Weather y, y Marcos René Chino Maidana, por Maravilla Martínez o por Milán Coto pero tenemos entre, eh, estos, entre estos días Realmente peleas muy, pero muy interesantes. Y por supuesto, cuando vos creas conveniente eh, vaticinar, eh, vamos a ver que si conseguimos algún premio. Pero si vos querés decir al 440-1075 si gana Floyd Mayweather o gana Maidana, después hacemos un sorteito y te vamos a sorprender con un premio. Reitero, deja el mensaje. Mi nombre y apellido es... Últimos tres números del documento. La vía de comunicación... 4.40.107.5, eh, me gusta decirlo, y decir, sí, gana Mayweather por puntos o gana el chino Maidana por nocaut. Si querés agregarle la vuelta, le podés agregar. ¿eh? Bueno Luis, eh, vamos tirando los últimos golpes de esta edición de 144 de Boxeo Planeta, aquí en Del Plata, Rosario. Eh, contamos que Paola Casino Nuevo se medirá ante la ex retadora mundialista dominicana eh, Yajaira Hernández en disputa el título mundial Superwolter de la Federación Internacional de Boxeo Que se encuentra vacante en el combate estelar de la velada que se celebrará mmm, el día 12 de abril Mañana eh, en el Estadio República de Venezuela de la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires En el rincón azul Damián Casino, en el rincón rojo Luis Parpaceri te dice que Será hasta el próximo viernes en esto que hemos denominado Boxeo Planeta por la 107.5 Quedaten del plata Porque la venganza será terrible De la mano de Alejandro Dolina La radio que vos escuchás Por considerarlo sus testaferros Pedirán al Papa que separe al Padre Graci de la Iglesia. Juan Pablo Gallego, uno de los abogados creyentes en la causa por la que está condenado el sacerdote, solicitó una audiencia con Francisco. En las últimas horas el Papa pidió perdón por los curas pedófilos y afirmó que la Iglesia no dará un paso atrás con las sanciones. A los 84 años murió Alfredo Alcón. Los restos del actor son despedidos en el Congreso Nacional. Conmoción en Córdoba por un caso de violencia escolar... Una mujer le quebró una pierna a la directora del colegio de su hija por sancionar a la menor. Alerta roja en Nicaragua por dos fuertes sismos. Uno alcanzó los 6 grados 2 y el otro los 6 grados 6 en la escala de Richter. Rusia amenaza con cortarle el gas a toda Europa. El presidente Putin le comunicó a 18 países del continente que el suministro está supeditado a que Ucrania cumpla con sus deudas. Dos partidos abrieron la decimotercera fecha del torneo final. Tigre venció 2 a 0 All Boys mientras Central y Belgrano empataron sin goles. Hoy juegan Quilmes Estudiantes, Argentinos Vélez, Racing Olimpo y San Lorenzo Lanús. Desde las 16.30 transmite Fox Sports Radio de Plata.